escuchar música en la radio conducción Leonardo Acevedo y Julián Ellen Zweig. música de aquí, música de allá música en vivo música, música, siempre siempre sí. Yes, noche de Miércoles, programa 523 de Presiden Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellensbay? Excelente, óptimo, inmejorable. Queremos avisarle a todo el público de Presiden Escuchar que ha estallado en mil pedazos el estadio en el que se estaba jugando el partido entre Argentina y otra selección de vaya a saber qué país. Por lo tanto, este no hay motivos para estar estupidizado frente al televisor. Y eh, para los que están escuchando el perman diferido, uh -huh. le decimos que la Argentina ha perdido, ha perdido lamentablemente. lamentablemente, después de jugar un pésimo partido, después de haber sido expulsado cada una de sus estrellas. Y eso está desparramado por todo el campo de juegos? es la pierna de, de Messi. Sí, lamentablemente Messi va a tener que hacerse un trabajo, este al igual que Tevez y Riquelme, porque este no podrán este ser futbolistas nunca más. sigue sí, incluso TBS estuvo tan violento que eh, no formó parte del equipo porque fue expulsado en el partido anterior así y es. aún así uh -huh. fue nuevamente expulsado. El árbitro fue hasta su domicilio sí, sí. para expulsarlo en persona. Con un oficial de justicia incluso fue y un escribano que labró un acta correspondiente. Me, me hizo acordar, hoy cuando venía para... Esto suena a este es, programa es, de AM, ¿no? Se, Pero se, viene, cuando... ¿Se viene un Acevedo y el rock? No, no, no. Ni cuando siquiera. venía para la radio, sí. este le cuento mi querido Julián este que me... ¿Expresión atmosférica? La... No me acordaba de cuando este se jugaba no sé si el mundial o la Copa América o alguna de otra de esos certámenes de fútbol que aparecen cada 4 o 5 o 10 años, la CONMEBOL, alguna cosa así. Y este nosotros estábamos en Radio Nacional Faro y teníamos un televisor en el estudio y relatábamos este los partidos de que jugaba Argentina justo en nuestro horario, que eran muchos, encima fueron muchos, esa vez. y gritábamos desaforadamente los partidos de los equipos contra y relatábamos de la manera más desapasionada cada uno de las jugadas del partido. Y es más, eh, revolucionamos el periodismo deportivo relatando por anticipado goles que es efectivamente verdad. se producían. anunciábamos goles contra Argentina, digamos veíamos el partido y decíamos me parece que va a venir el gol de Colombia, supongamos, y no terminábamos de decir la palabra Colombia que efectivamente algún delantero colombiano rompía la red y gritábamos con toda nuestra pasión este colombiana ese gol. Eh, para beneplácito de todos los que estaban ahí cerca nuestro que querían matarnos, ¿no? Sí, sí, después me decían que lloviznaba, pero que yo sepa, no llovizna con flema. No no era un fenómeno meteorológico. No, no, no, no, no, no. ¿Alguno salvó al Roque este fin de semana? Pregunto... A ver, me parece que yo no, ¿eh? Ah, nuestra operadora eh, Guadalupe Fernández salvó al Roque. ¿Qué fue a ver, Guadalupe Fernández? ¿Está saliendo al aire eso? A los paquidermos, dice. Que gente de la casa, ¿no? Los paquidermos, me parece... Ah, no vale entonces, no vale, no, que no, no vale? cuenta como salvación del rock Pero el nepotismo salvar al rock Ah, bueno, está bien, ¿a dónde tocaron los paquidermos? En el imaginario Lindo lugar, el imaginario uh -huh. ¿Y qué tal estuvo? Y bien, ¿qué va a decir? Pulgar si para arriba ¿Cómo se llama el amigo de los paquidermos que milita en FM La Tribu? Rafael Ferraiol, un saludo para, para él este, Y que nos mande el disco, ya que está Sí, sí, y okay. estuvo maravilloso. No, es, es. no fui, pero confié no plenamente pero sí, sí, sí. en el criterio. Agarramos esa crítica del recital de T for Fields que teníamos escrita por ahí, <risas> le cambiamos el nombre, le ponemos los Paquidermos y listo. Yo de alguna manera sí salvé al rock. A ver, pero en forma literaria, El señor de los venenos de Enrique Sims. Ah, bueno, un libro. Lo que sí en... Ah, usted considera que quedarse en su casa leyendo un libro de salvar el rock. Sí, pero es rock. Por habla... eso el rock está como está. Pero habla de los redondos, uh -huh. habla de caballeros de la quema, de los piojos. Uh -huh. Y habla de cosas extra musicales que son muy rock. Ajá. Uh -huh. Y cuenta, sí, no, sí, sí cuenta sí, un sí. montón de cosas para M el odio de... Manda mucha gente al, al frente, manda Una no, especie con... sí, de, tru de Truman Capote este elevado a la enésima potencia, ¿no? Sí, no, no se fuerza demasiado en modificar los nombres. Ah. Cuando habla de un tal Dagenbombler, ah, usted... y encima dice que lo apodan Patán. Ah, qué cosa, ¿eh? Y uno tiene a... Como el Patán a... Rageendorfer, por, por ejemplo. Por ejemplo, o sí. cuando habla de un tal... Rondumbo Ajá Y uno se ¿Cómo? pone a hacer Juegos de palabras Rondumbo Con Ron que podrá rimar Rondumbo Eh, a ver Bueno, no me acuerdo De quién Pero bueno Le mando un saludo A mi amigo Tom Lupo Y yo también uh -huh. adhiero Eso es eh, Mi salvataje humilde Del rock Mañana salvamos al rock ¿Cómo no? Dígame, usted tiene un kiosco con el se está llenando de dinero y yo no veo ni un peso de eso. Jueves uh -huh. 11 de septiembre. Sí, celebrando el aniversario de... Torres Gemelas, eh, Derrocamiento de ayer de Día del Maestro, uh -huh. muchas cosas que uh -huh. recordar. Uh -huh. algunos celebrará, incluso. Sí. Bueno, en Chile sigue siendo feriado, me parece. ¿eh? Que da una ley ahí de la época de Pinochet, me parece que sigue siendo feriado, no sé si habrá sido derogado eso. Y es que son muy sarmientinos en Chile, sí por Luis talibanes. Ciclo falso vivo. Falso vivo. Sí, y seguimos con estas mezcolanzas raras. Uh -huh. No es intencional, pero siempre hay una banda más voladora y una banda más rockera. Ajá. El ciclo la edición pasada fue con los voladores Kirlian, sí, y eh, los eh, rockers de la Tangra violenta. Sí, el anterior, la primera de las ediciones había sido este el pop este de la gente Eh, sin, filmico. sin filmico Y el casi punk de la gente de Superjet Mañana, con entrada libre y gratuita No sea cosa de ganar dinero No, por saben, favor, no me falta Rivavia 1132 de las 11 le, le digo que es, un, es una bendición Que no, no hagamos dinero con eso Porque si no, no sabríamos qué hacer Yo tengo ciertas ideas Me parece que, que no la llevaría a la práctica Igual no uh -huh. da dinero, no, no. no hay entrada, paga, así que vayan en masa mañana. Uh -huh. La parte voladora, y sí. voladora en serio, le sí, digo, sí. Sammy Abadi. Violín eléctrico. Y cositas electrónicas, uh -huh. y proyecciones dentro de la proyección, uh, para que se entienda tienen que verlo. Está bien. Y la parte rocker, sí. y cómo están sonando estos muchachos, cambiaron de baterista y cambió la banda. Mire usted, para bueno mejor. ya lo dijo este el baterista de Clash, una banda es tan buena como su baterista. Pájaro Inflamable uh -huh. está sonando terriblemente bien. Bueno, vamos a comprobarlo escuchando un tema que nos enviaron. este Esto forma parte del falso vivo. ¿Ah, también? Sí, sí, sí. sí. Mire usted, yo no tengo final, se llama Pájaro Inflamable. Hola, esto es Pájaro Inflamable. también así como recién nos acordábamos de nuestros relatos de aquel aquella creo que era Copa América ¿eh? ¿usted no se acuerda? Sí, Bonito, sí, la ¿verdad? Copa América que la selección ganó Ah, bueno, a pesar nuestro incluso a pesar de nuestros relatos este Que también teníamos en aquella época de nuestro programa el bloque temático o alguna cosa así. La hora temática. La hora temática. No, pero había un bloque que tenía cosas en común. El bloque de la C-20. El bloque de la C-20 que estaba unido por algún nexo, alguna cuestión en común. Ya habla de la vejez. No sé si el programa, sí, sino sí, de los, sí, integrantes, los integrantes, integrantes El programa que, que la mitad sea recuerdos. Destruido. Pájaro Inflamable abría el problema con Yo No Tengo Final y lo que cierra el primer bloque es Los Pájaros, una banda del Oeste de Gran Buenos Aires que no envió su material y el tema se llama Alguna Vez. Ah, ahí está la conceptualidad. Ahí está, ahí está. Los Pájaros envió su material al igual que hicieron la gente de Telepod, eh, la banda del Chino Laborde, cantante de la orquesta Fernández Fierro y en su faceta rockera es el cantante de Telepod. ¿Mira? Decídase, decídase, eh. o hace tango o hace rock. Eh. De una vez por todas, hágalo. Mil divanes se llama el disco, 1000 divanes o tal vez hace cuadros colgados. No hace tango, tampoco rock. rock. Así es. También nos llegó otro disco. ¿Qué será esto? Reajuster Session de the, the, the, the Finger. Explicit Demo, está linda la tapa. Y este ¿Qué más? Después seguimos diciendo qué discos recibimos porque tenemos un separador que se nos viene encima. Mira, mira. ¿Cuánto hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar Música en la radio Porque también recibimos un disco y este disco que recibimos le vamos a prestar mayor atención Porque es una cosa bastante extraña. La banda se llama Delimardos. Y es en realidad un proyecto de Rodrigo Lamardo, canta eh, guitarrista de Crimen Perfecto, una banda de la zona de Escobar. Una banda de hard rock. De Así hard que rock. me imagino que ese era la misma línea. de No, Limar no. casualmente eh, Rodrigo Lamardo parece que este cuando se baja de los escenarios de Crimen Perfecto se dedica a experimentar con el sonido y eh, editó... Bajo el pseudónimo de Olimarro Un disco llamado Grandes Fracasos Radiales Lamarro es también un hombre de radio Como como estos que, que, que chamullan en este momento es, es, colega. es colega Hace como nosotros Grandes Fracasos Radiales Grandes Fracasos Radiales, así es Y es un disco de 25 tracks Editado por Arto Discos Pero Arto así, A-R-T-O Y este... Es algo muy extraño Muy muy extraño Yo eh, le diría a y Que vayamos picándolo Vamos a poner el track 2, que se llama La canción de tu generación, está en preproducción y contiene, a ver, porque tiene un asterisco, así que debe contener algo, este, uh, suena, ¿eh? Bueno, no es hard rock, pero tampoco deja de serlo del todo. Es una cosa medio extraña, ¿no? ¿Qué contiene esto? Creo que tiene algún fragmento de algo que no nos logro identificar, ¿no? Hay un tema se llama Las aventuras de Parker y el saxo de plástico que surge de una anécdota en la que Charlie Parker este pierde su saxo en el subte yendo a un concierto y le consiguen de apuro un saxo pero de plástico y lo toca igual. este ¿Es una anécdota real o es, es un evento real? No, ah, ¿sí? sí, es una anécdota real. Sí, sí. Este, el track 7 se llama Me gustan las películas de Woody Allen y contiene un fragmento de la voz de Woody Allen Relatando algo en la película Manhattan Pero con una base de hip hop Que parece incluso que Woody Allen Es un rapero Es el cuarto Beastie Boys Digamos To him New York meant beautiful women And street smart guys Who seem to know all the angles Ah, no, corny, too For taste Let me try to make more profound Chapter 1 He adored New York City To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams. and It's going to be too preachy. I mean, you know, let's face it, I want to sell some books here. Chapter one. He adored New York City. Although to him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. No solo está Woody Allen, como judío neoyorquino, también está Gershwin, claro, sí, sí. Sí, faltan los Beastie Boys y están todos. Uh -huh. Nosotros queremos escuchar entero un tema que también... Los títulos son... Maravillosos. vas repasando usted los títulos. Nunca escuché mi canción en Tu Walkman. No bailo, no escucho, no me gusta el reggaeton, otro tema. La alienación de los aliens. Mucho ruido, muchas nueces, canción de Navidad. Otro que se llama canción de autoayuda. Bache radial, Bacher... Bacher es eh, un clásico. Escuchen cómo suena Bache radial. A ver, es el 20, track 20. No, 21, perdón. 21, track 21 es el Bache radial. A ver. Bueno, es eso, ¿eh? es eso justamente, es un, un Bache radial. Sí, sí, sí. El que queremos escuchar entero es Surf de playa de estacionamiento, un título más que subjetivo. Después viene Surf de San Clemente del Tuyú, ¿qué se llama? Sí, bueno, ¿Qué no le está pasa? no está bien limardo, este Ola Mardo, eh Pero bueno, es así. Surf de Playa Estacionamiento de Limardos, un disco que supimos conseguir. song for a God that's upon all of us Estamos tranquilitos, como para conocernos íntimamente. Bueno, como pero suélteme, ya nos conocemos bastante. Bueno, ya a mi niño interior lo conozco, quería conocer a otros niños interiores, pero hay que estar un poco más abiertos. Llegó la semana pasada este disco. Sí, tenía un arte de etapa curioso, así medio interactivo. ¿Se acuerda nos hacía acordar a esos libritos que este, teníamos en la infancia que no sabíamos cómo se llamaban y que este preguntábamos cómo podrían llamarse? Cuentos infantiles, que uno abre y hay un despliegue en tres dimensiones. En uh -huh. una especie de 3D primitiva. ¿Dice que ya no se fabrican más? A mí me parece que no. O sea, no, no, no solamente hay tres dimensiones, sino que hay una interactividad. Uno uh -huh. toca ciertos eh, mecanismos y los personajes se mueven. Creo que es más que claro lo que estamos diciendo. Me parece que no, pero no importa. Vayan a la librería si busquen esos libros, mm. así entienden un poco mejor. O busquen el disco de Musa Phelps. Mejor aún, uh -huh. que es lo que estaba sonando. Song 4 llegó al ámbare 873, a número pero operación a escuchar. Lo escuchamos, nos gustó solo. Después de esta tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, Lola Arias y Luis conti en vivo en operación a escuchar. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos He puesto discos que tenían media pulgada Y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45 Pero siempre me atrajo el sonido Y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido Que el parlante era el eslabón débil Apagala Menos silencio ¡Latribos! ¡La Porque si no la viola no garpa Necesito que hay groove Podés entender lo que te pide el músico Pero sabes resolverlo Inartec Grabación, mezcla y mastering ProTool, sonido en vivo, producción musical Inartec.com.ar 47884510 Inartec Eso, ahora sí hay groove Escuela de sonido y producción musical ¿Qué hay detrás, noche Pues ser es más tarde de lo que 3 <risa> Ahí, te... <risa> Ahí te lo doy gordito. <risa> La tribu hostea su sitio en el server.com. Su luz 9:30. Conecta o revienta. Rebel Music desde Barcelona. Qué pasa no Su luz 9:30 conecta o revienta Por el cielo que me dejó ayer En todas las tijerías Edita Sono América Las personas generan muchos sonidos FM 88.7 88. 88. Frecuencia modulada, FM modulada en serio modulada, modulada. Turano, banana, me elegir, elegir, naranjas, dulces, menos silencio! Revoluciones Net Design, comunicación e informática, diseño gráfico y web, publicidad, networking, servicio técnico en computación, un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar Revoluciones Net Design, Tangallo 246, Temperley, 4392-0543. shaft Semana recibíamos este disco y nos llamaba la atención porque era la banda de sonido de una obra de teatro. Entonces, este medio que desconfiábamos de los resultados. Somos precusiosos, sobre todo con las obras de teatro. Aparte de digo, rock no es arte, eso ya está clarísimo. Así es. Pero cuando lo escuchamos, este notamos que funcionaba perfectamente como un disco más allá de ser la banda de sonido de El amor es un franco tirador. Es por más, esto... eh, ya ya vamos eh, por los barrios contando el argumento de la obra sin haberla visto, sí, sí, pero sí, sí. ya con los que pudimos leer de las letras más lo que nos imaginamos Es más, eh, nuestro argumento creo que es eh, muchísimo más interesante que la obra en sí, la gente ya está pagando entrada para escuchar nuestra historia, nuestra versión de la obra. Así es. Por eso invitamos a Lola Arias y Dice Scotti que son los responsables de El amor es un francotirador. Lola Arias este que no solo es la cantante, sino también la autora de la obra. Sí, soy la autora y además está dirigida la obra fue dirigida por mí por Alejo Moyanskii. Y también actúe también claro. actúe y también hacía música en vivo con Ulises Conti uh -huh. y Andrés Ravioli. Venga, venga, Ulises, amigos, eh, que lo van a escuchar. Ella va a dar su versión de lo que ella entendió de su obra, pero no no sé si coincide con nuestra versión. Ah, me gustaría saber de qué se trata la versión que ustedes inventaron. Ah, incluye viajes a la India, experimentación... Hay una escena con unos pigmeos que está buenísima. Esa, en esa parte la gente se ríe mucho. <risa> okay. eh, está bueno cuando un personaje entra por una puerta y sale eh, otro por otra. Es Pregunta de quién es, es un corpiño. Es más para... popular, sí, digamos. digamos. Okay. Una versión corregida y inventada. Pero bueno, este lo cierto es que van a presentar el disco ¿Sí? mm, por fuera de la obra. Son, ¿no? Sí, en realidad el, la, la música es un proyecto que viene que venimos haciendo juntos con Ulises en varias obras de teatro y ahora además empezamos como a desarrollarlo más y a tener una banda y también Juan Ravioli que es el productor ah, del disco No, no nombrar a Juan Ravioli, no, que no lo habíamos nombrado, no lo habíamos saludado no habíamos dicho que estaba acá en la estudio pero bueno, bienvenido a Juan Ravioli también, ¿eh? nuevamente ¿Cómo es que Ravioli está en un montón de proyectos al mismo tiempo? ¿Es tan bueno? ¿Es tan talentoso? <risa> eso no tiene que contestar. <risa> ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? Es el resultado de estar en muchos metros al mismo tiempo. Heridas de, de guerra. Heridas de guerra. Uh -huh. Le pegaron un tiro. De ¿Le ya? pegaron un tira? tiro? ¿Está en la pesada Ravioli? Dos, dos tiros. ¿Dos tiros? Ah, pero son tiros de verdad. No, ¡Uh! No, no, no, no. Bueno, eh, no. ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? no está Ravioli acá, no, no, no, eh. no. si quieren ultimarlo vayan a otro lado. No está Ravioli y no. no es amigo no. nuestro no, tampoco. Está en Rock and Pop, me parece, <ríe> o, o en La Mega, en alguna de esas radios está. Bueno, ¿cuándo va a ser la presentación del de disco? Eh, el viernes 12 y el 19 a las 0.30 en Telonius. Ahí está, que es Salguero 1884 para aquellos que quieran ir y va a estar Dacal también en el bajo ¿cómo es que Dacal toca el bajo? Nunca nos somos lo un dicho. grupo de amigos sí, claro. que vienen, colaboran y se van no pero Ravioni es mejor bajista <risa> pasa que como le pegaron el tiro <risa> ah, a Pablo sea, ese, ese fue el asunto claro, perfectamente bueno, pero vinieron con, con instrumentos así que van, van a tocar algo después de este separador damas y caballeros se roga tenga la bien apagar sus celulares Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OECC. ¿sí? Vale Padre, no quiero enterrarte aún Prefiero seguir perdiendo don con tu rigo tema es un sueño, es el relato de un sueño. Se llama Quiero estar en todos tus sueños, aunque sea como un extra. Estoy en la casa de mi padre, en la estancia y hace mucho calor. El calor me cae por las axilas, por las orejas, sobre la boca. Entonces, voy a la heladera a buscar agua. Abro la puerta de la heladera y adentro de la heladera hay un pasillo y yo camino por ese pasillo. Y en el final del largo pasillo hay una fiesta con gente que baila desaforadamente. Y entre todos los que bailan, lo veo a mi padre, borracho, hablando con un peón, que fue mi primer novio. Y también está mi madre, muy joven, como era antes de suicidarse. Y en un momento aparece mi caballo, Rainbow, Pero en el sueño no es un caballo. Es una chica con cara de caballo. Y entonces llega él, el gaucho. Y yo me quedo muda. Siempre me quedo muda en esa parte del sueño y me despierto. Por eso quería reconstruir este sueño. Para poder decirle algo. Quiero ser tu perro. Tu hermana menor, tu doble de riesgo. Quiero cantarte canciones de amor hasta que te sangren las orejas. Quiero cogerte antes de dormir y al despertar y cuando estés durmiendo. Quiero estar en todos tus sueños, aunque sea como un extra. Quiero darte mis pulmones, mi cabeza, mi corazón. Quiero estar todo el tiempo, en todas partes, con vos, como un fantasma. Y para terminar, quizás, el tema que le da nombre al disco, El Amor es un Flancotirador. Voy a prenderte fuego Fumando un cigarrillo Con mi peinado nuevo Estoy lista Para ser Atravieso la noche El amor es un francotirador. El amor es un francotirador. Hola Arias, Ulises Conti más Juan Ravioli, adelantando lo que va a ser el 12 y 19 de septiembre en Telonius. ¿Eso es a las 12 y media de la noche más o menos? Sí, media noche. Noche del viernes. Sí. Ah, noche del viernes, ¿eh? noche del viernes. Así que este, vayan. Sería el sábado a las 0.30, pero vayan, ustedes salgan de su casa el viernes a la noche. Y Entonces, ahora sí que terminamos tocar, ¿pueden volver a bailar a Ravioli? pues le dijimos a la gente que está esperando afuera que esperara, que eran cuatro temas, sí, nada, nada más. más. nada más Y no pueden bailar tranquilo <risa> Muchas gracias, muchachos, por venir. De ¿eh? nada, gracias. gracias ¡Bailen, Potus! Bailen potus en operación escuchar gira la bola de espejos y bailan hasta las plantas pierde 25 a 0 Qué nosotros tragedia <ríe> terrible, terrible un, un partido histórico realmente ¿eh? nunca se ha visto una derrota tan humillante como la que está sufriendo la selección argentina hoy ante Perú claro, esto es tan diferido así que tenemos que decir que ha perdido, ha la perdido la que ya lamentablemente ha perdido estamos bueno, viviendo las consecuencias uh -huh, sí, sí. han encontrado el cuerpo de Alfio Basile uh -huh. por suerte el cuerpo vivo de Alfio Basile uh -huh. no, ah, sí, no se lo tomó tan mal no, es verdad Decía que mientras Argentina perdía estrepitosamente, nosotros bailábamos trepados a los parlantes. ¿Y qué es lo que suena el S-Bike? Mostrans. Mostrans. Así se llama la banda Cindy Fraz. Pero Cindy, como el nombre Cindy, uh -huh. Fraz como fr r -Z -Z, que no sé mm -hmm. qué es, sin disfraz, entiende, no? Está bien. La tapa del año, es la de sí, Mostrans. Sí, sí, sí, el Walkman de pelo, el auricular de pelo de la tapa de Mostrans, es genial. Acá hay gente que ya tiene un camino recorrido en la escena electrónica, está Pablo Trilnik, eh, responsable de aquel proyecto unipersonal llamado Tripnik, uh -huh. y eh, se ven ahí las firmas de eh, un este Manuel Schaller, también que metió mano en el asunto, así que es gente que más o menos sabe lo que hace. ¿eh? Operación Escuchar, música en la radio. Hoy quizás sea uno de los programas más eclécticos, eclécticos, perdón, sí, eclécticos, <risa> más eclécticos que, que viva el de doctor lo, de lo que hemos hecho en toda nuestra carrera. De, de, de, septiembre, de septiembre, es de lo más ecléctico, de lo más ecléctico. No, le decía, uno de los más eclécticos de toda la historia de la operación si escuchar hemos pasado música completamente distinta de un tema al otro. ...salvo en la OV que bueno, al ser este, una OV Session de un solo artista, no como la OV Session anterior... ...que había sido de tres artistas distintos, este lo demás fue variedad este para todos los gustos. Un programa excepcional. <ríe> excepcional, sí señor. Bueno, le perdonan. Una este en 523 programas, una podemos hacer. Lo que está sonando sí. podría ser tranquilamente Nine Inch Nights, pero no. Pero no lo es, por suerte. Sammy Obadi... Uh -huh es la parte voladora del falso vivo de mañana, uh -huh. jueves a las 11 en punto en De Barrio David Av. 1132 invitado a escuchar y proyecto Under, así es. Gratarola, Gratis. Gratis. De Man Ju Made It, el hombre que lo hizo. Así es. Y el hombre que hizo este programa es, por ejemplo, Maximiliano Romero en la producción, Guadalupe Fernández, que no es un hombre, pero hizo el programa. Sí, sí, bueno, eh, tiene cierto nivel de testosterona. Bueno, pero es una chica. Damas fé. En la presentación técnica dijimos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, También. se refería a Guadrub, no a sí, Maxi. No, no, Maxi este, no es su nombre, digo, es el productor. En la conducción, Julian Ehlensweig. En la conducción, Leonardo Acevedo. Así es, Lola Arias, Ulises Conti y Juan Ravioli en la OE Session. Nos vamos, los invitamos mañana, jueves 11 de septiembre, al ciclo falso vivo, Rivadavia 11.32 de bar gratarola dos proyecciones, dos, dos artistas completamente distintos. Quien eh, caiga con una remera con la cara de Domingo Faustino Sarmiento le lleva un premio. Sí, está.